Entre los repudios y los rechazos que ha, se han conocido al ajuste en el INTA, se incluye de la Asociación Civil Mujeres de la Ruralidad Argentina. Vamos a hablar con Rocío Severino, que es parte de esa organización. Rocío, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andas ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, eh, se han juntado y han elaborado un documento rechazando... El, los despidos, la venta de tierras del INTA y todo lo que implica el ajuste que está haciendo el Gobierno Nacional. Contanos. Sí, a ver, eh, nadie creo que, que, sobre todo los, los que somos de, del interior, digamos, que conocemos mucho más en profundidad cómo funciona el INTA, eh, puede estar de acuerdo con, con este ajuste tremendo que se está realizando, eh, que como bien manifestamos, no solo nosotros desde la asociación, sino distintas organizaciones vinculadas al agro Eh, es un vaciamiento, es un desmantelamiento. Eh, eh, tampoco se puede eh, escapar a, a lo que está en los ojos de todos, de que esto es, es un gran negocio inmobiliario también el que hay detrás, eh, pretendiendo vender lo que son eh, las tierras que se utilizan para, para hacer experimentación por parte del INTA. Así que, bueno, nada, eh, en, el, en el caso puntual de lo que nos afecta a nosotros como, como asociación eh, de las mujeres eh, vinculadas a, a la ruralidad, Eh, la mayoría de, de todo lo que tiene que ver con los retiros voluntarios está siendo tomado por, por mujeres, con lo cual eh, no solo que se achica la planta de, de empleados de linda sino que en su mayoría son mujeres las que van a estar desvinculadas del sector. Así que la verdad es que es algo muy preocupante. y, y ¿Tenés información concreta más específica sobre La Pampa? Es decir, las tierras Mira, que hay en La, la Pampa, Pampa, trabajadores y trabajadoras de La Pampa... Sobre la Pampa específicamente no, porque los datos que hay, digamos, son son más macro. Eh, nosotros puntualmente, eh, los otros días estuvimos en, en lo que fue el seret donde también se hizo eh, este evento que estuvo gente del INTA, que también manifestaba su preocupación, del INTA de Anguil. Eh, la realidad es que es, es, es una general en todo el país Puntualmente de La Pampa Bueno, creo que el senador Pali Bensuzan Tenía datos por ahí un poco más específicos En cuanto a la distribución de las tierras Y las hectáreas que ya estaban eh, tratando de venderse eh, Pero yo puntualmente no uh -huh. eh, Rocío, buen día Juan de Pian, te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juani? Eh, eh, ¿Por qué, eh, eh, si sabes no? ¿Por qué están, están agarrando estos retiros voluntarios Por eh, mayoría, mayoritariamente mujeres? Mira, en, en algunas zonas sobre todo específicamente del norte que son los datos que nosotros tenemos desde la asociación eh, está viendo ciertas presiones eh, con lo cual no son tan voluntarios los ah. eh, hay ahí sí hay situaciones que realmente eh, eh, trato de ser políticamente correcta no sobre todo uh -huh. hablando en representación de la asociación si yo tengo sí. que hablar de, de manera individual como como empresaria vinculada también Eh, al agro eh, to, todos sabemos que no solo ahora en el caso específico del INTA sino que en general todo lo que tiene que ver con lo que está vinculado a género diversidad, eh, está siendo eh, un momento complicado uh -huh. para eso eh, las asociaciones, inclusive los organismos que trabajamos eh, para y por las mujeres también recibimos eh, a, algunos tipos de depresiones o de situaciones por lo menos incómodas no es un momento fácil eh, y sí está buenísimo y agradecidos de que espacios como el de ustedes den luz a, a este tipo de situaciones. Además del negocio inmobiliario al que referís y de la cantidad de gente que se va a quedar sin trabajo, hay una cuestión sustancial que es las políticas públicas que dejarían de implementarse. Eh, contanos Mirá, des, desde la mirada de la organización claro, qué es lo que pasa. Sí. Desde la mirada de la organización, o sea lo preocupante es que la mayoría de los programas eh, que venía implementando el INTA eh, están afectando directamente, o sea, beneficiaban directamente a, a las mujeres de la ruralidad y están afectando ahora de manera directa también a esas mismas mujeres. Eh, el, el programa tan sencillo como el Pro Huerta, que, que conocemos todos y que ha sido un programa tan exitoso a lo largo y a del país, eh, mayoritariamente beneficiaba a, a mujeres rurales Eh, que son las que las que por ahí en, en el rubro del agro más se dedicaban eh, a estas a estas cuestiones hay otros programas eh, de, de cuidado y demás que se dan desde el inta que también eh, la pérdida de recursos en general que se está haciendo de gente que por ahí va a tomar el retiro voluntario pero que son eh, mano de obra específica y que y calificadísima y con muchísima experiencia, que se pierde, que es un recurso que el INTA, que el INTA pierde, recursos que, humanos que se pierden y que no se van a recuperar, eh, realmente son son invaluables. Es un momento muy difícil eh, que sobre todo perjudica, como siempre decimos, al pequeño y al mediano productor, porque todos sabemos que los grandes productores, los grandes terratenientes, tienen el dinero y los recursos para hacer sus propias experiencias. Eh, sus propias investigaciones eh, es el INTA eh, el, el motor de las investigaciones que terminan beneficiando a la mayoría de los pequeños y medianos productores que Ay. se nutren eh, de, de toda esa experiencia Bien, Rocío te agradecemos, más vale el contacto vamos a seguir mm, vi, verificando el tema y si querés agregar algo más te escuchamos no, agradecerles mucho el espacio, eh, es, es un momento para que para que todos estemos apoyando una organización como el INTA, eh, una organización que es eh, tiene relevancia e importancia a nivel mundial, eh, ni hablar el posicionamiento que tiene el Latinoamericano. Otros organismos eh, internacionales están muy preocupados por la situación del INTA en nuestro país, eh, aunque por ahí se le dé poca visibilidad eh, a eso. Eh, pero son muchos los organismos que se contactan y que están preocupados por lo que está pasando en Argentina, así que nosotros tenemos que estar más alertas que nunca. Les agradezco muchísimo el contacto y el interés. Gracias Rocío, gracias a vos. Rocío Severino gracias. es parte de la comisión directiva de la Asociación Civil Mujeres de la Ruralidad Argentina, que es uno de los sectores que ha rechazado y repudiado el ajuste sobre el INTA.